contarme que story, iba tranquilito por la calle caminando chilindón y de repente me sale un tipo más maleado, más tufoso y más mamado de chinglorri Eh, eh, buenas noches, ¿me permite un momento? Disculpe si insisto, si en esto soy necio, pero este es un asalto y su billete no desprecio con vivo, déjate de bajas Oiga mi brother, ¿pero por qué no trabaja? Si sí, yo estudié en el nicho y me gradué de ciencias, pero en la chamba me piden mil años de experiencia ¿Mi padre? Uh Por su ausencia Y tengo preñadas Tres burras de Villa Florencia O sea, chaval Lo que si no robo Yo no como Sí, pero soy yo El que es el lomo, no. Ey, ey, ey hey, No te me sulfureo Te relleno en plomo Pucha, que basura Es la última vez Que por aquí me asomo me me subía era más o menos casi como al mediodía y se lo juro compa que yo andaba abuso a rato yo sentía que me rascaban como un mulejoso disculpe se insisto compa yo se ya no lo había visto eh no pídame el visto Dame, compa pero es que me aguinaldo el celular cuídamelo dámelo Es que le acabo de meter saldo eh pero también se mira buena esa cadena pucha compa no le da pena no no me da pena porque llegó un día con lo que vos haces en una quincena auxilio de un atraco sí vas a decir que soy dibraco pucha compa Ah, no, somos el gran master, caro bachito.